Tú de Cero con Silvio Casasola, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carballal Manuel, muy buenos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ves que los gallegos estamos poco a poco invadiendo? ¿no? Po po pero poco a poco no, desde siempre, evidentemente. De gallego a gallego... Mm -hmm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 Ay, ay. Con lo bien que está. Ah, sonando? Sí, sí, sí, sí. Eh, Y estaba justo pensando, digo, estamos eh, intentando arreglar el Twitter, el perfil, para conseguir eh, toda la información. Donald Trump y Ursoros están interviniendo totalmente, censurando. La Rosa de esta noche, eh, que no tiene otra cosa que hacer. Está y George, escuchando, Soros, escuchando. George Soros es que está muy pendiente. Y, y Donald Trump, bueno, no está escuchando, está pues eh, haciendo las cosas eh, que él hace. Bueno, que le llegó ayer la noticia que estábamos hablando de lo de la Fuerza Espacial y ha dicho, sí, sí, voy a sí. estar hoy atento a ver oye, qué que, cuentan. Oye, qué ironía que algunos se pensara que lo decimos en serio, ¿no? Bueno, no. oye, ¿no lo sabemos 100%? Sí, yo sí lo sé 100%, ¿Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> no. Que no...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 Eh, pues una enorme carga de fantasía desde luego es una historia muy bonita es que tenía calma filosófica sí, sí, es verdad es la verdad. siguiente información nos la cuenta Manuel Carvellal, Brujas, Dólmenes y nos la cuenta con un rigor periodístico un rigor filosófico Manuel, con, cal con calma filosófica sí, sí, sí. sí lo que es que este yo creo que estaba aplicando el principio con ecuanimidad filosófica bueno, exactamente, exactamente es un poco redundante Además, de eso, pero bueno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 <risa> lo más lo más arriba lo más arriba posible eh, luego pues por ejemplo también se sabe eh, o sea que a los de San Blas eh, los enterraba más arriba o los de Balboa más abajo ¿no? bueno depende porque a lo mejor hay alguno que vive en San Blas porque <risa> le gusta y tiene sí, dinerito sí. y no tiene por qué en San Blas habrá de todo ¿verdad? gente con más o, o gente con menos pero por ejemplo cosas que, que hacían en estas eh, rituales de momificaciones pues dicen que